Dice más o menos así, para todos ustedes, y a patearle Dele pues, esto es para toda la gente bonita que se encuentra presenciando. No pierdan el pasito, ¿eh? dice, dice, dice No pierdan el paso Continuamos con más música al ritmo de Chile ¿Qué